O sea, 100 ahí, con... o sea, esto ya no nos sorprende, ¿no? Pero una vez más pasó lo mismo en Pilar en poco tiempo, ¿no? Era como, como bien decís vos, la semana pasada se votó en el Consejo Deliberante y se aprobó el nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Ahora falta lo que lo valide provincia, que seguramente lo va a validar en tiempo récord, como lo hizo el anterior gobierno, ¿no? Así que, bueno, la, la, los conflictos continúan. Eh, el tema de p a r a d a d el gallo, bueno, p r e s e n t a r o n las industrias de tercera categoría y en una zona que hoy es con este nuevo código sería residencial 1, o sea, residencial con baja densidad poblacional. Pero bueno,、eh, se actúa de la misma manera, la, sin, sin, sin la participación ciudadana adecuada. a、eh, c o m o se viene actuando últimamente? No importa de qué color político sea el gobierno de turno, ¿no es、bueno. cierto? Si tenés que definir. ¿Qué está bien y qué está mal de este código de ordenamiento? ¿Cuáles serían los puntos acertados en la modificación? Y, bueno, y, y puntualizar cuáles son los,、eh, los reclamos que hacen, las situaciones que empeoran la, la situación actual. Mira, yo voy a, solamente voy a hablar de temas ambientales, como que son los temas que nos competen a nosotros, y principalmente del、uh -huh. tema de, de las industrias, la localización de industrias. ¿no? n o Este nuevo código lo que hace es、eh, la solución que dio al problema de, de, de la convivencia de las categorías 3 con los vecinos, que no es apropiada, es precintar. n o Eso quiere decir que de los límites de la industria hacia adentro es industrial y hacia afuera es residencial. Esto pasa en el corredor de la ruta 25 de Villarrosa, que sería de, de hacia Escobar,、uh -huh. y、eh, hacia Moreno, en, en donde está p a r a g a l g a l l o Eh, después hace, a, amplía la zona industrial、eh, donde hoy está el parque industrial hacia Fátima y hacia la ruta 6.、Eh, pero bueno, va, van a tener la misma problemática que tuvimos nosotros en Parada del Gallo.、Eh, hoy lo que están haciendo es terminar de legalizar industrias como grandes prontuarios de malas prácticas. Y, y bueno, y, y que continúen conviviendo con zonas que hoy serían residenciales, ¿no? Que según la ley 11459 de radicación industrial,、eh, está prohibido, está prohibido que esas industrias estén.、Eh, Cerca de las poblaciones, ¿no? O sea, les otorgan impunidad a las industrias de malas prácticas de tantos años, ¿no?、Eh, eso por un lado. Después, bueno, hay otros conflictos como el tema de los humedales y demás, donde、eh, siempre hablan de preexistencia, lo mismo dicen de las industrias, ¿no? La preexistencia, por ejemplo, de las industrias de p a r a d el gallo, cuando la p e r s i s t e n c i a es de la zona rural donde vivían los vecinos y donde se produce,、eh, se produce alimentos, ¿no?、Eh, hoy el nuevo código no hay ningún lugar de pilar que sea Rural, ¿no? l、eh, Así que bueno, tiene varias cosas, pero el problema acá más grave es que no hubo tiempo ni siquiera a ver cómo llegaron a estas conclusiones.、Eh, se, se hizo una audiencia trucha y de ahí se, se, se, se hicieron cambios según ellos que nadie sabe ni cuáles son los cambios y ya se votó. Pero todavía ninguno está con certeza de cómo quedó el territorio, ¿no es cierto? Claro. Claro. Eh, la votación en el Consejo Deliberante fue por un unanimidad, hubo resistencias. No, lo, la, lo, los que hoy son eh, oposición eh,、no、votaron en contra, pero, pero igual salió.、Claro. Pero acá el problema es la ilegalidad con que se actuó, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, se podía, nosotros todavía no sabemos cómo se llegó a la conclusión en Parada del Gallo de presentar las industrias.、Uh -huh. eh, no tenemos ningún estudio, nada, nada, hemos visto nada. Que nos, que nos diga por qué se a c t u ó de esta manera. n o Entonces, bueno, fue todo. b、bueno, u Es n o e como se h a c e últimamente las cosas. ¿eh? Mm. Se, se, se hace bien en la. Eh, o sea, esto viene de más arriba y, y se coloca de esta manera. O sea, no es el único municipio donde se están haciendo códigos de ordenamiento territorial、eh, y esto viene de, de provincia, ¿no? Ya ha manejado y ya. Ellos mismos lo vienen diciendo: decían que expertos de provincia, de nación y demás venían y estaban en los territorios. Nunca vimos a ningún experto ni a ningún dron volando como ellos decían, ¿no? Y bueno. Ahora, a, a seguir, eh, nosotros eh, seguimos oponiéndonos a, a, a esta convocatoria y a esta votación, y veremos cómo seguir en la justicia. De, también、eh, atacar de alguna manera a estas industrias ilegales que q u e d a n todo tan mal con estos prontorios enormes a las que se las p r e s i n t a y cuando se las p r e s i n t a se las legaliza, ¿no es claro. cierto? Claro. Entonces, bueno, veremos cómo seguimos.、Eh, estamos en estos momentos,、eh, por entrar a una audiencia por s i n m a Agro, la, la empresa de Mercedes.、Sí. Y, y bueno, después justamente nos reuniremos a ver cómo continuamos con esto. Bien, bueno, Erika, quedamos atentos a cuáles son los pasos a seguir, posiblemente en la justicia en todo caso, ¿no? Con algún tipo de amparo. Seguramente, sí, sí, sí.、Bien. Pero veremos, veremos cómo. Como estamos con. La verdad es que estamos desbordados bueno, <ríe> desde、sí. la orga. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre, por este ratito. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.